critica toda tanta muñeca para poder dárselo tus sueldos miserables pero luego de un millón de estos se hace una fortuna respetable Show.